Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro. Maurito, te escuchamos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en las calles de Santa Rosa, en eh, nuestro casi, nuestro hábitat natural. Eh, contarles algunas cuestiones que están pasando y que van a pasar, porque en este momento estamos eh, sobre la Ruta Nacional 35, eh, al norte de la ciudad de Santa Rosa, bien enfrente al aeropuerto de Santa Rosa, porque este lugar mañana se va a llenar de funcionarios municipales, y sobre todo porque este se va a inaugurar el mercado concentrador. Este mercado que es una especie de mayorista de frutas y verduras, que va a tener por primera vez la ciudad de Santa Rosa, y que es una apuesta política que uno estima que va a ser de alto impacto eh, político, social, económico, para la ciudad de Santa Rosa. Uno estima que va a ser un antes y un después para el mercado de Santa Rosa, para el... Este, para el propietario o la propietaria de un mercado y de una verdulería porque acaban a encontrar eh, frutas y verduras de alta calidad y a bajo costo porque lo que se va a reducir y es el gran problema que tienen los productos por lo menos en el país es la logística y el transporte porque acá cualquier este verdulero o verdulera de Santa, de Santa Rosa o que tenga un pequeño comercio, a poder venir a este lugar y comprar este al por mayor a través de cajones o este directamente un pal completo, un pallet completo de, este, de cualquier producto que vendan en este lugar. Eh, mañana va a estar mañana al mediodía va a ser la inauguración de este mercado concentrador, va a estar por supuesto la presencia de Luciano Di Napoli, el intendente y también sus funcionarios y lo que hay ahora es un montón de trabajadores que son parte de los puestos eh, que están acomodando todo que están pegando la última cartelería está todo terminado por supuesto es una nave impresionante que se ve desde desde la ruta 35 cuando uno pasa y lo que están haciendo eh, en este momento también algunos este, empleados municipales utilizando máquinas municipales este en eh, palas y también algunas algunas máquinas este, que, que son las que utilizan para arreglar las calles es un poco aplanar esta esta cuadra grande que, que es la que, que la que Este, la que está enfrente al mercado concentrador, porque mañana va a haber muchos autos este, de los funcionarios y funcionarias, de vecinos y vecinas que se quieran acercar, pero a partir de ahora, en este lugar, va a haber mucho movimiento de camiones, camionetas y algunos autos que van a venir a comprar a este mercado concentrador. Eh, recordemos que este, hace un tiempo atrás eh, se anunció a través de el gobierno provincial y puso un dinero importante cerca de 360 millones de pesos y esto costó un poco más porque hubo de todo en el país y los precios aumentaron eh, de todo de de todos de todos los rubros incluido el de la construcción, así que después veremos los números finos cuando seguramente mañana el intendente Luciano di Napoli dé su discurso y haya inaugurado formalmente este lugar eh, y vinimos hasta acá para verlo para este para hablar con algunas personas. Eh, hablamos recién con el, el encargado de este mercado concentrado que se llama Fabián Domínguez y si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía el funcionario municipal encargado de este lugar que está a full trabajando porque está atendiendo llamados, está atendiendo personas, están ultimando los detalles para mañana inaugurar este lugar que más que una inauguración eh, va a ser un antes y un después, estimamos nosotros, sobre todo para la compra y la venta de eh, frutas y verduras de buena calidad en la ciudad de Santa Rosa. Dijo nos dijo este eh, Domínguez que va a haber 14 puestos en el lugar, algunos puestos, eh, algunas empresas que van a vender eh, frutas y verduras al por mayor, pueden llegar a utilizar más de un puesto, así que este van a ser menos las las empresas, está todo ocupado todos los puestos de esta nave que es el mercado concentrador está ocupado adentro, así que este si les parece escuchamos lo que nos decía y después les comento algunas cosas que están pasando en este momento en, en lo que es la preparación para la inauguración del mercado concentrador eh, Sí, tenemos mucha expectativa mañana se hace la inauguración del mercado concentrador de Santa rosa eh, es al mediodía y bueno este, esperamos a todos los vecinos y vecinas para que se acerquen y si sí, la modalidad del mercado concentrador la, la idea principal es eh, que haya fruta de calidad a un precio accesible para toda la comunidad, ¿no? Eh, acá va a haber operadores comercializando frutas y verduras eh, adentro del mercado concentrador. Eh, va a ser una venta mayorista, va a estar destinado... Eh, los productos a todos aquellos comerciantes que tengan alguna verdulería, alguna a, alguna casa de comida, bueno, al consumo institucional, etcétera, etcétera, que pueden venir a adquirir este sus productos aquí al mercado concentrador. Bien, porque los minoristas lo hacen con los almacenes que hay en los barrios. Esto es mayorista. Esto exactamente, esto es mayorista. Esto está Bien. destinado a clientes que compren volumen, va a ser todo... Eh, venta de productos juntos cerrados, sería caja de manzana, por ejemplo, eh, bolsa de papa, bolsa de cebolla, bueno, eh, una, una variedad de productos bastante importante. Bien, eh, cualquiera que pasa por acá ve una nave impresionante, contanos qué se ve desde afuera y qué hay adentro. Bueno, sí, la verdad que es una infraestructura eh, grande, eh, llama la atención, este sí, por supuesto, eh, acá va a haber mucho movimiento de lo que es este camiones de carga y de descarga, Bien. y adentro se va a encontrar con operadores, con personas que están comercializando sus productos o de otros eh, a los futuros clientes, a la demanda, como Bien. te decía recién, que son clientes que tienen algún tipo de negocio que necesite de estos productos para poder después comercializarlos Bien. y que llegue la ciudadanía toda, ¿no? Bien. Eh, eh, ¿Se va a completar mañana ya con la inauguración o quedan lugares disponibles para otros mayoristas? Mirá, está, ahora está todo completo, había... Bien. ...son 14 puestos los que están este, disponibles... ...hay algunos operadores que tienen uno... ...hay algunos que tienen dos, hay así... Bien. Eh, ...está completo, si sí, está completo... Va, va, ...va a funcionar al 100%... ...y bueno, esperemos que mañana... ...la gente se acerque... ...que, que venga, que tenga la verdad... ...es una oportunidad importante porque... ...para el vecino y vecina de Santa Rosa... Eh, ...la fruta y la verdura... Es un alimento, como todos saben, este muy importante en la dieta diaria uh -huh. y la verdad que a no producir, la pampa no produce eh, eh, frutas y verduras en eh, masías todo se trae de afuera. Claro. Entonces, eh, son productos que se tornan caros por la cantidad de intermediarios, la intermediación y también por... ...los costos de logística claro. que, bueno, este, sabemos que una una verdura, una fruta... ...recorre muchísimos kilómetros para uh -huh. hasta llegar a la mesa de los consumidores... ...que, que tenemos acá en Santa Rosa, no, entonces, eh, encadece muchísimo el producto... ...y esto, eh, esta iniciativa de la municipalidad, la verdad que viene a eh, romper un poquito con eso... ...y que este, todos los consumidores o asumidor final, uh -huh. este, se vean beneficiado y puedan, de alguna manera, adquirir productos de la verdulería amiga a un precio más económico y más accesible para el bolsillo todos los vecinos. Bien, bien, más allá de que esto es mercado, es oferta y demanda, ¿pero se puede saber cuánto va a costar la fruta o qué porcentaje de, este, de mejora va a tener una familia que compre en un lugar que salió desde acá? Sí, eh, mira los precios lo determinan eh, los operadores y la demanda, bien. eso es y alguna manera lo que lo que rige el mercado, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto va a ser más económico, ¿por qué? Porque va a haber menos intermediación Bien. y va a estar los productos acá colocados. Claro. Entonces, eh, se va a facilitar lo que es Eh, la llegada de esos productos a lo, a lo, al, al, al comercio minorista Bien. y del minorista también al consumidor final, ¿no? Bien. Entonces, eh, la logística va a ser una logística más aceitada, entonces eso ya directamente baja el costo. Bien. Este, así que, bueno, el precio seguramente va a ser menor, uh -huh. va a ser menor que traer la fruta y la verdura de otro lugar del país. Bien. Eh, y eso se tiene que trasladar luego al es su final, ¿no? Ah, sí, que es el sí, que sí. Al el, es, eh, claro, que él es el definitivo, el que paga toda sí, la cadena, ¿no? En cualquier este verdulero o verdulera de Santa Rosa se puede venir con su autito, comprar dos, tres, cuatro cajones, llevárselo y venderlo. Exactamente, de sí. Santa Rosa y lo que hay de vecinas. Bien. Y eh de Santa Rosa por eh, más sí, sí, sí, sí, y lo que hay de cercanía, también provilla del oeste, lo provilla Buenos Aires, que sabemos que eh, tenemos mucha relación, Santa Rosa este tiene mucha relación con Me este tiene mucha relación, hay localidades pequeñas, por ejemplo, Saliqueló, Casba, Rivera, que vienen sus comerciantes a hacer algún alguna compra uh -huh. a la localidad de Santa Rosa, como capital de la provincia, y también mucha gente viene a hacer algún tipo de trámites a los hospitales que tenemos acá, entonces uh -huh. eh, también van a ser clientes otros trabajadores comerciantes de otras localidades. Bien, bien. Este, eh, así que, bueno, este obviamente las puertas están abiertas para todo el mundo y acá lo estaremos esperando. Eh, ¿Va a ser un antes y un después, digo, para el comercio de Santa Rosa tener un mercado concentrador, tener una especie de mercado central como hay en Buenos Aires? Sí, nosotros creemos que sí, creemos que sí porque tiene que ser, es una política de alto impacto, ¿no?, Eh, más cuando eh, es un alimento que es básico eh, para, para, para todos y que realmente se torna caro eh, para el bolsillo de, de los consumidores. Bueno, eh, ahí escuchábamos a Fabián Domínguez, es el encargado del mercado concentrador, y nada nos atendía amablemente en medio de la cantidad de, de llamados que está atendiendo y sobre todo de las personas que están en este lugar y lo que nosotros podemos ver desde la entrada de este mercado concentrador que mañana al mediodía se va a inaugurar, también coincidiendo un poco con los 133 años de la ciudad de Santa Rosa mañana 22 de abril cumple 133 años nuestra ciudad y también utilizar esa fecha para este un dejar ahí un, un mojón dentro de la segunda eh, gestión de Luciano de Nápoles que es la inauguración de este mercado concentrador. Nosotros lo que estamos viendo ahora es que están están colocando eh, unos este unas eh, unos números gigantescos que dicen puesto 1, mercado concentrador, puesto 2, puesto 3 hasta el puesto número 6. Uno estima que eh, esto va a continuar porque hay una parte que todavía eh, falta colocar estos estos banners gigantescos verticales que cualquiera que pasa por por acá por frente al al mercado concentrador los puede ver y va a haber entre siete y nueve empresas eh, que van a ofrecer sus productos en estos 14 eh, puestos que hay dentro de, de esta nave, de este mercado concentrador, el predio es de un predio gigantesco de cerca de 6.000 metros cuadrados, pero hay unos 1.150 metros eh, cubiertos que es esto esta nave que es el mercado concentrador y de esas entre siete y nueve empresas que van a ofrecer sus productos. Dos son de la ciudad de Santa Rosa. Son dos mayoristas de la ciudad de Santa Rosa que van a vender sus productos un poco más baratos para que eh, las este los comercios o las este, las verdulerías de cercanía a los a los barrios o a las casas de, de los vecinos lo puedan vender un poco más barato. Va a ser importante, sobre todo cuando esto eh, empiece toda una cadena de producción, de venta, de distribución y sobre todo de mejorar los precios porque eh, estamos necesitando los consumidores conseguir productos de calidad y a buen precio. Esto va a ayudar mucho para que eso suceda, pero bueno, todo esto está recién comenzando y mañana se va a inaugurar formalmente y ahora en este momento, a esta hora, eh, lo que están haciendo es ultimando algunos detalles. No pudimos ingresar adentro del lugar, llegamos hasta la puerta nada más, porque están esperando que empiecen a llegar los camiones para descargar toda la, la mercadería, ya mañana quieren tener la mercadería, la mercadería adentro, porque después que se haga la inauguración, eh, directamente va a empezar a abrir para poder vender así que esto, que es un lugar muy muy grande, un frente muy muy grande que tiene este mercado concentrador que tiene unos, unos portones eh, pintados de azul, se van a abrir por completo para que ingresen camiones y camionetas al, al predio al lugar se estacionen en un lugar puntual y este y puedan entrar a, al, al mercado este propiamente dicho para comenzar a, a comprar y después salir a vender a los a los mercados así que mañana va a ser un día muy pero muy especial para la ciudad y también para eh, la gestión de Luciano Dinápoles que va a poder inaugurar este mercado concentrado. Dale, Maurito, buenísima ahí la, la cobertura. Estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía toda la data sobre la inauguración que es mañana, están laburando a pleno ahí en lo que será el mercado concentrador de Santa Rosa.